Hola Mauro, a todo tu equipo y a la audiencia, buen día. ¿Todo bien? Gracias por atendernos un ratito. Todo bien.、Bueno. No, por favor. Bueno,、eh, contanos qué está pasando con esto del Datarun, o que supuestamente ya presentó el gobierno provincial o este, el ejecutivo este, provincial, y que por ahora no le quieren entrar a esa información. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? Bueno, yo primero te voy a hablar en forma personal, porque、Dale. este tema aún no nos hemos reunido con todo. Los integrantes del bloque, así que lo voy a hacer a título personal. Si bien soy la presidenta del bloque, lo voy a hacer a título personal, es lo primero que quiero aclarar. Perfecto.、Eh, y segundo es el tema de. Nosotros no tenemos a disposición, o sea, en la Cámara no ingresó el d a t a r o o m eso también hay que aclararlo, Desde que aquel anuncio es, me... no ingresó todavía. No, no es que. No, no, no es que Tiene que ingresar el Data Room a la cámara. ¿Por qué? Porque el Data Room son datos muy sensibles, totalmente <coughs> confidenciales. Y para vos acceder al Data Room tenés que ir hasta Pan Petrol, te dan una clave y ahí、eh, podés ingresar a los datos firmando una, un convenio de confidencialidad.、Apá. Este es el primer punto. ¿Por qué? Porque el Data Room está basado en los estudios.、Eh, Es una herramienta、eh, destinada a futuros oferentes, la licitación.、Eh, y ya te digo, estos, estos datos son confidenciales porque a partir de ellos es lo que van a presentar los oferentes, las propuestas que van a presentar los oferentes en la licitación que se tiene que hacer. Para la explotación de, de Medanito. Y esto de firmar o sea, este, este papel es para que no salga de cada una de las personas que toman esa información y no se divulgue, ¿no? Exactamente. Entonces,、eh, si bien, primero voy a aclarar que yo no acompañé el proyecto que pedía el Data Room, que fue acompañado por algunos integrantes、eh, del bloque. Yo consideré que no era necesario y consideré también que no era la forma, o sea, consideré, no, veo que no es la forma de,、eh, de pedirle al Ejecutivo、eh, cómo tiene que hacer, no son las formas c ó m o tiene que hacer el Ejecutivo el,、eh, el, el, el pedido del Data Room, no le tiene que decir el Poder Legislativo qué parte,、eh, si lo tiene que hacer、eh, vía. Visitación, al pedido de Data Room, eh, eh, un contrato directo, no nos tenemos que meter en la parte administrativa. No le tienen no es que indicar al ejecutivo qué tiene que hacer. No le tenemos que indicar al ejecutivo exactamente qué tiene que hacer. Entonces, yo no estaba de acuerdo con ese, con ese planteo.、Eh, considero que el, el Data Room se hizo,、eh, te puede gustar o no, puedes confiar o no en la empresa que lo hizo y, y el informe también. Pero a, como legisladora,、eh, yo creo que ninguno de los legisladores que estamos, excepto estamos en s s t a m o e este momento en la Cámara, excepto la diputada Sosa, que trabajó en la dirección de, de control de la Secretaría de Energía, estamos en conocimiento tan、eh, profundo del tema de hidrocarburos. O sea, el d a t a r o o m a mí,、eh, es un, un, un, un, son datos que yo. La verdad que no, no lo puedo, no te puedo decir si está bien o si está mal, porque no, no tengo la, la,、eh, el conocimiento para decirlo. ¿Es chino básico? Entonces, son datos, o sea, son datos、eh, fríos, datos que, estáticos que vos tenés en una nube, en una、eh, habitación, como es Data,、sí. Dato Room, una habitación, habitación virtual. Son datos fríos. Yo ayer me hicieron un reportaje el 25 de mayo y lo hablé con、eh, Marcelo Rucci y Leo Monsalvi y toda la gente que vino、eh, a visitarnos la semana pasada a la legislatura. Y yo le s decía, explíquenme, o sea, para que, que lo tengamos、eh, en conocimiento todos, a ver bien qué es el Data Room. Y yo les di un ejemplo, me fui al l l a n n o Me di un ejemplo. Digo, por、bien. ejemplo, si yo tuviera que hacer. Eh, yo tengo 100 gramos de harina, un pan de manteca, 200 gramos de azúcar. Ese es el d a t a r u o O sea, vos tenés esos datos de,、eh, de cantidades de ciertos productos de cierta producción. Una especie de Entonces, receta que combi... después sería algo claro, para、si、comer. l o si vos tenés los datos, claro, no, pero si vos tenés los datos、eh, fríos, 100 gramos de, de azúcar, Eh, 200 de harina, además, ¿qué te dice? No te dice nada, que tenés eso nada más. Ahora, cuando vos lo combinás, te puede salir una torta de limón, te puede salir, no sé, una torta de, de zapallo, lo que fuere. Pero acá es, son datos fijos, lo que está en el DataRum, cuando vos lo combinás, haces ese tipo de. de, de después de,、eh, plasmas en un En, en un este, plan de trabajo qué es lo que vas a hacer en ese post, qué es. Lo que vos te comprometés a hacer en, es, en los pozos que vas a explotar. ¿Cómo、sí. lo vas a explotar y qué plan de acción tenés? Entonces, hoy por hoy, el Data Room u m a mí no me dice、no、nada.、Eh, no, no es, te da datos, pero que yo no los sé usar. Y, como, y, y, como legisladoras. Entonces, claro, totalmente. Y seguramente le debe pasar a o t r a s legisladores y legisladoras de, de acá de la legislatura que lamentablemente. Por ahí no lo quieren decir, o van por otros caminos y no reconocen esto que el DataROM o hay que saber leerlo, una cosa, una cosa más o menos así.、Eh, el tema es sí, sí. que si eso estaría zanjado porque r e c o n o c e algunos legisladores que no es un problema, ¿cuál sería el problema para que avance? No, el problema siempre va a ser las regalías,、eh, Mauro. El problema es,、eh, para mí,、eh, de fondo, es la regalía. Que no está claro todavía. La c o s que no esté claro es la propuesta que hizo cada bloque de regalías. Nosotros hemos hecho de principio una propuesta del 15% más menos, o sea, 15% más X, que la X puede ser positiva o negativa. La llevamos a la mesa,、eh, no, no, no fue aceptada. Después estuvimos trabajando nuevamente con, con todo el sector y con los.、Eh, Las personas involucradas en, en, en toda esta, esta cuestión y llevamos a un 20% más o menos una nueva propuesta, tampoco fue aceptada, así que bueno, esa es,、eh, es, esto es lo que está sucediendo. Yo cuando digo, cuando escucho que nosotros tenemos desinterés, la verdad que yo no sé qué asumen por desinterés, q u e ¿Qué significa desinterés para algunas personas? Pero desde nuestro bloque dijimos que íbamos a dar quórum, lo dimos. Dijimos que íbamos a trabajar en el proyecto, trabajamos. Que íbamos a hacer propuestas, las hicimos. Que íbamos a recibir a todos los, los actores de, de, de este tema, lo hicimos. Entonces, ¿quién me puede decir que el bloque p r o m i t tiene desinterés? La verdad que、eh, no sé qué entienden por desinterés. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. i n c l u s i v e movimos de, de base la, la propuesta que habíamos tenido, la movimos y, y no pasa nada. Entonces, hay que ver: la Cámara de Diputados tiene que consensuar. Es, estamos ahí para consensuar y sacar el mejor proyecto, la mejor、eh, resolución para el, el, el pueblo c a m p e a n o Sobre todo porque Pero、si、ahora. Y...、Sí, si、...pero Si vos te quedas en una postura y no te mueves de ahí. El consenso no va a existir nunca. Porque、claro. las partes que que tienen que ceder.、Claro. Tiene que ceder una parte y otra parte. Pero bueno, si vos estás en esa situación y si vos ves alrededor de tu provincia con quizás zonas mucho mejores que las de m e d a n i t o porque vamos a ser realistas, no es este, no tenemos grandes pe pozos petrolíferos. Sí, sí, no si es si la panacea. Pero alrededor. No es, claro, no es vaca muerta tampoco,、claro. porque ves alrededor que tenés de 9,、eh, 12% de regalías. No sé si hay 15, nunca me hablaron de un 15% de regalías en, en el, alrededor.、Eh, y ves ese mercado que inclusive Ruchi nos dijo que iba tenía un, un tema en Neuquén, que le estaban. Este, haciendo un planteo de que iban a bajar las regalías, estaban en 12 y las iban a, a bajar, lo tenía que ir a ver el día después que estuvo, se reunió con nosotros. Menos de 12 también. Entonces, menos de 2. Entonces,、eh, si tenés entre 9 y 12 las regalías que están alrededor de nuestra provincia, entonces este, hay que ver qué está pasando y hay que ver qué quieres para la provincia. O sea, ¿querés poner una, un, una regalía en la cual no se presente nadie o querés. Poner una regalía、eh, que te dé, aparte del porcentaje este, el, el monto en bonos, en lo que sea la responsabilidad civil empresarial de las empresas. Hay que hacer todo un análisis y eso lo tendrá que hacer luego la mesa de hidrocarburos que se conformó y que cada uno tiene su representante. Pero hay que pensar qué provincia queremos. Hay que pensar qué querés、eh, para Medanito. Y, y también para la, las otras zonas que están ahí, sin, por ejemplo, Veranito Sur está、eh, sin, sin explotar,、eh, está sin la licitación, que se cayó la licitación y, y también estamos en estas condiciones. Entonces y, hay, que, hay que ver más allá. Claro, y según el, proyecto, una a largo plazo. Claro, según el proyecto oficial o oficialista o del gobierno provincial, ¿qué provincia quieren en base a ese proyecto? Si es que está determinado o si vos tenés una postura respecto a eso. Eh, yo lo que veo es que con, una, con un porcentaje de regalías con el que están、eh, pidiendo, no, no va a, a presentarse, no se van a presentar muchas licitaciones, muchas empresas para licitaciones.、Eh, si, si están manejándose estos, estos este, porcentajes en las distintas provincias de, vecinas, No creo que vengan empresas grandes, ¿no? ni o n hablar, empresas más chicas van a, van a ser las que van a, a estar presentándose. Hicieron la misma PCR、eh, que, que bueno、eh, había ofrecido un, una, pro, un, una extensión de, del, del contrato que no se podía hacer legalmente. Con el 20%, por ciento, y creo que desde ahí se basan el pedido de este 20%. Por ciento. Bien. A la vuelta del receso invernal, ahí en la legislatura, este va a ser、eh, el primer tema que van a empezar a, este, van a volver a discutir. Sabemos que hay tres dictámenes, tienen que llegar、sí. a un consenso para que haya uno solo. Exacto.、Sí. O sea, pues, se pueden poner a votación los distintos dictámenes. Eh, y aunque o sea, se, se puede poner a votación、eh, un dictamen unificado de dos partes de, o de todas las partes, lo mejor sería que fuera una aprobación unánime n o de toda la Cámara. Claro, totalmente. Eso sería lo, lo ideal.、Eh, ahí hiciste unas declaraciones a un medio de comunicación, creo que fue a la CPE-TV. Hablabas de una coherencia,、sí. que vas a sostener tu coherencia.、Eh, ya más o menos lo explicaste hace un ratito. De lo que venís pidiendo y te mantenés en esa, en esa postura, pero te quería preguntar también si el bloque PRO también está bajo esa coherencia o es una cuestión más personal. No, yo te estoy hablando, como empezamos la nota, te estoy, hoy te estoy hablando en forma personal porque no, he tem, no hemos tenido reunión con los,、eh, los seis、demás. diputados para, para hablar del tema. Lo que sí hemos mantenido una coherencia en lo que hemos dicho, como te, te dije hace un ratito.、Eh, Dimos quórum, trabajamos, presentamos proyectos,、eh, recibimos a la gente que quería venir.、Eh, o sea, es, estamos en, en esa línea y no nos vamos a mover de esa línea. Ahora, si hay una propuesta que nos,、eh, nos digan que podemos analizar y que puede llegar a tener una coherencia con lo que venimos desarrollando, Nosotros nos movimos del 15% más X siendo X positiva o negativa al 20% en el mismo sentido. Más X, más menos positiva eh, negativa. Eh, esa es nuestra, fue nuestra última oferta, nuestra última propuesta. Entonces yo digo: no firmé para pedir el RATARUM, no voy a pedir el RATARUM. Si no lo firmé para pedirlo, no lo voy a pedir. Claro, esa coherencia、eh, la, digo, se mantiene, digamos. Esa, esa coherencia la voy a mantener, por lo menos este, es,、eh, es mi forma de, de actuar y lo que he venido haciendo hasta ahora. Después también hay una decisión de equipo, ¿no? de bloque,、eh, y, y ahí también se tomarán las, las decisiones que, que tenemos que hacer. Somos totalmente conscientes de lo que está pasando el 25 de mayo, estamos en diálogo, te diría, casi diario con, con l e o Monsalve. Eh, no está fácil la situación、eh, en, en la localidad. Esto significa mucho para la localidad en, en lo que es este, materia social,、eh, el desarrollo de, de 25, el desarrollo de la provincia. También a los intendentes esto les está perjudicando.、Eh, un intendente con el que estuve hablando me dice: el ingreso que yo tengo por regalías es el, lo que gasto en combustible en la municipalidad. Entonces, digamos, es importante para toda la provincia y las regalías es que le queda también la, al Ejecutivo, ¿no?、Uh -huh. Bien.、Eh, ¿Temen alguna cuestión que tenga que ver con reclamos en la calle respecto a esto? Digo, porque ya lo venían un poco este, tratando los gremios y también el propio intendente Monsalve, que estuvo acá varias veces en Santa Rosa. Pero en algún momento dijo, se me prende fuego 25 de mayo y esto todavía no se toma una determinación en la legislatura. ¿Cómo están viendo eso? Y si esa conflictividad social avanza, puede llegar a ser un problema. Obviamente que si avanza es un problema.、Eh, por eso estamos trabajando, como te digo, dije durante toda la nota, estamos trabajando para poder solucionarlo, pero、eh, el trabajo de seis diputados.、Eh, En 30 hay que hacer un consenso mayor. Entonces, vuelvo a insistir: el consenso se basa en hacer,、eh, digamos, en, en ir acercando un punto en común. Si una parte no se mueve, no se puede hacer consenso. Nosotros hemos estirado la, la, la propuesta del 15 al 20%. Más o menos. Bien. Así que、eh, estamos trabajando, la, la ciudadanía del 25 de mayo lo sabe,、eh, porque, porque, bueno, se lo hemos estado expresando, se lo hemos estado comunicando, estamos haciendo todo lo posible y no somos、eh, nosotros quienes están poniendo una, una traba para que esto no se solucione. Estamos, vuelvo a decir, trabajando, haciendo propuestas, siendo coherentes y no realmente haciendo un. Haciendo un proyecto que realmente no se va a poder llevar a cabo en, en, en, el, en las licitaciones. Bien, en palabras llanas, si uno no quiere, dos no pueden bailar. Y no, no, no. A no ser que no se haga un solo. <risa>、eh, María Laura, no puedo dejar de preguntarte por otro tema y que se tiene que resolver en estos días. Creo que tienen、eh, dos semanitas o unos, unos 10, 15 días para resolver las alianzas.、Eh, sabemos que no sos una de las personas、eh, este, destinadas a hablar del tema, pero bueno, te tenemos al aire y no podemos dejar de preguntarte. ¿Qué va a ser el pro eh, eh, por estas horas? Si es que va a ir directamente una alianza con la UCR, si quiere que esté la libertad avanza, si quiere que la libertad avanza no sea parte de esa, este, de esa alianza o de ese frente electoral. Hemos escuchado a varios este, integrantes de la UCR, que algunos quieren, otros no, que Martín b e r o n Garay, que sí, que no, que no quiero ser, que me, me guardo para el 2027. Del otro lado, el peronismo va sumando algunas alianzas con otros partidos. ¿Qué piensa hacer el PRO en la Pampa? ¿Para dónde va? Mirá, las conversaciones están、eh, con los diferentes partidos, están a cargo de los tres, las tres personas que fueron designadas por el Consejo Directivo y luego ratificado por la Asamblea, que son Victoria Guala, Martín Arduani y María Alejandra McAllister. Así que ellas son las personas indicadas para hablar del tema. ¿Vos no querés hablar? No, no, porque no me corresponde hablar a mí. No, no me corresponde. Sí, e s o y dijiste, contra orgánica. Bien, y como recién dijiste, estoy hablando de manera personal y no en nombre del bloque. De manera personal.、Sí. ¿Qué querés vos? Sí. No, esto es una cuestión de respeto al partido y a la decisión que va a tomar el partido. Bien. Este, yo soy muy orgánica. Sos muy orgánica. Me hacés acordar a Luján Mazuco que dijo acá. Soy muy lista 3, como diciendo, no quiero este, tantos no, partidos dentro、no, no, del AUCR. No. no, no, soy orgánica. Orgánica quiere decir que respeto a las personas que están designadas y cómo están、eh, está asignadas las la personas que tienen que negociar y las personas que, que van a comunicar en su momento、eh, qué va a ser el partido.、Eh, el, se, el lo está, pro, se lo están guardando, se、decir? lo están guardando. No, no, no, el pro es frentista. Ya saben sabe todo el mundo que el pro es frentista y decidió、eh, en el tema de la negociación que, que es frentista. Entonces, el tema de, de, de la asamblea, ¿no?、Eh, cuando se designó a los negociadores. Así que、eh, soy, vuelvo a insistir, orgánica y está、eh, en la voz de quienes fueron de, designados en su momento、eh, hablar sobre el tema. Bien.、Eh, te c h i c a n é un poco. ¿Amarillo o violeta?、Bueno. Yo soy del pro, soy amarillo. Amarilla plena. Soy afiliada. soy afiliada al pro y soy amarilla, sí. Bien. Bueno, sos amarilla, no sos violeta. O no querés ser violeta. No, yo soy afiliada al pro. No soy afiliada a la libertad avanza. No, no, no,、soy、por eso, pero al no、pro、querés. Sí, soy amarilla. Digo,、eh, qué sé yo. Eh, eh, hubo afiliados al pro que se pasaron a la libertad avanza. Por eso te pregunto,、ah, ¿vos、bueno. seguís no, siendo no, amarilla? Yo. yo... Yo soy pro, soy amarilla, sí, sí. Bien. María Laura, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Un abrazo. Por favor, abrazo.